...en La Glorieta, en nuestra tertulia... ...con Pedro Soriano y Joan Antonio Oltra... ...haremos un repaso de la actualidad local... ...en una semana marcada por el 9 de octubre... ...las buenas cifras del COVID... ...y con ello las cifras de la recuperación económica... ...del municipio... ...hemos conocido los datos del paro... ...que registran en Elche... ...un descenso de más de 700 personas... ...en el mes de septiembre... ...además se congelan tarifas para el próximo año... ...ayer se acordó no subir ni actualizar los recibos del agua... ...y alcantarillado algo que el bolsillo del contribuyente agradece... ...además estamos viendo como la ciudad va recuperando... ...muchos de los eventos aplazados... ...y uno de ellos son las fiestas de la Virgen del Pilar... ...el Centro Aragonés... ...las inició este pasado fin de semana... ...con la lectura del Fregón... ...y las culminará el próximo martes 12 de octubre... ...con el Festival de Jotas en el Gran Teatro... ...de ello... Hablaremos sobre las 10 de la mañana con el presidente del Centro Aragones, Javier Jarque, y abordaremos las noticias del día sobre las 10 y media con Marga García nuestra ronda, donde participan también Paco Gómez, con esa crónica deportiva, y Vicente Bordonado. Con la predicción del tiempo, un contenido que ustedes escuchan aquí en esta emisora en TeleH Radio Marca en el 101.4 de FM. Y para despertarnos en un día señalado como, por ese acuerdo del gobierno de Sánchez sobre la vivienda que incluye regular el precio de los alquileres y ayudas. A los jóvenes de 250 euros mensuales para el alquiler, pues comenzamos con una auténtica declaración de intenciones para nuestros oyentes, para ustedes, para los que nos hacen crecer como medio local cada día. Hay tanto que quiero contarte. Ik que la dat de no niet triste is, dat alma se consuela porque sabe que weet dat tiempo tengo certeza que de tijd momento de encontrarte. No llevo prisa, zien dat het moment Amanecer, pienso siempre en ti, y hasta las flores saben que un día vendrás por mí. Por eso estoy amándote, amándote, amándote. Sin conocerte estoy amándote, amándote. Por eso estoy amándote, amándote, amándote. Sin conocerte estoy amándote, amándote. por mí por eso estoy amando ti amando sin conocerte estoy. En tu mirada, de tu sonrisa, mas ya no tengo miedo porque estoy sintiendo y este corazón te llama, por eso estoy amando. Amándote, amandote, sin conocerte, estoy amando. Hoy pues hemos escuchado a Magdalena Mati, es compositora y cantante chilena de diversos tipos de música, desde la folclórica hasta ellas. Y ahora seguimos con la cantante española Amaral. Seguimos celebrando los datos de audiencia. Sin ti no soy nada. Sintí no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba, ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste y te abraza su alma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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 13 minutos de las 9 de la mañana y antes de iniciar nuestra tertulia de los miércoles con Joan Antonio Oltra y Pedro Soriano, vamos a seguir escuchando la tercera canción que hemos escogido para iniciar este día, este miércoles 6 de octubre. Es una canción de uno de los compositores pues, más destacados del pop español en los inicios de esta joven democracia, fue Antonio Vega, quien formó parte, ya saben, del grupo Nachapó para seguir con éxito su carrera en solitario hasta su muerte en 2009. Con lucha de gigantes, sitúa al hombre en la inmensidad del cosmos. Muy buenas tardes. A todos de gigantes Convierte El aire en gas natural Un duelo salvaje Averte Lo no cerca que ando de entrar En un mundo Descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia de Ik ben niet meer in de buurt. Ik ben niet más, me de buurt. Ik ben niet meer in de buurt. Ik engañar, niet meer in ya buurt. pasado ben niet Por es que acaso hay alguien más aquí de unos fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar, Ten un punto descomunal, sin con tu fragilidad, de engañar, no quieras ocultar, te has pasado sin tropezar, vuestro de papel, no sé contra quién voy. No, es que acaso hay alguien más aquí, deja que pasemos sin miedo.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Ahora sí, pasamos en 19 minutos de las 9 de la mañana y es tiempo para hacer ese repaso a la actualidad local en nuestra tertulia de los miércoles Hoy contamos con nuestro amigo y compañero y colaborador habitual de esta tertulia Pedro Soriano, a quien damos la bienvenida. Él se encuentra aquí en los estudios de Telelch, Radio Marca. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, buen día. Y con, al otro lado del hilo telefónico está nuestro también compañero y colaborador de esta tertulia de, esta tertulia de los miércoles, Joan Antonio Oltra. Buen día, Joan Antonio. Hola, buen día. Arroz, señor ¿eh, Pedro. Bien, bueno, pues bien. después de las vacaciones vamos a hablar de eh, pues, lo que, la actualidad que ha marcado esta semana. Vamos con lo más inmediato. Hemos podido comprobar cómo después de casi tres años sin convocarse, el alcalde convocó finalmente, el equipo de gobierno, esa mesa de, po de patrimonio para hablar de la gestión que se está haciendo del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, paisajístico, que deja mucho que desear, porque se está perdiendo, precisamente a veces por lagunas en la normativa o porque la normativa está actualizada o simplemente porque no hay normativa para proteger estos valores. Pero antes de comenzar a analizar el contenido de, de lo que se habló en esa mesa de patrimonio, me gustaría preguntaros a los dos, ¿Qué, ¿Qué opináis de esas mesas? No solo la de patrimonio, también tenemos la de la economía sumergida, la del turismo, la del comercio y creo que hay otras más. ¿Qué opináis de esas mesas que se convocan de vez en cuando en el Ayuntamiento? ¿Eh, ¿Sirven para algo o solo son pasitos que da el equipo de gobierno para lucir postureo? Eh, Joan Antoni. Bueno, yo creo que si se utilizan bien, se reúnen periódicamente, se debate toda la información que hay y digamos de alguna manera los concejales, el equipo de gobierno, pues eh, escucha lo que es la voz de una serie de colectivos que están en ella representadas. Es un instrumento muy útil. Lo que pasa es que eh, está demostrado aquí en Elche en los últimos años que efectivamente es, esto ha sido una política de escaparate, de quedar bien, de postureo, y ya está, es lamentable que en este caso como tú bien has dicho una mesa de patrimonio llevará más de tres años sin reunirse a pesar de que colectivos preocupados por el tema han estado insistiendo y reclamando que se reúna desde hace tiempo ¿no? la mesa de economía sumergida con un problema en ese de categoría que está más sumergida que si estuviera bajo el mar, o sea es es una es una desidia en ese aspecto yo creo que como ahí lo que se va es a escuchar a veces críticas pues te ahorras de convocarlos no los llamas Y, Chinpun, ¿no? y, es, y es un problema bastante gordo que tienen muchos ayuntamientos y que el delche, un equipo de gobierno progresista con un alcalde que preside, digamos, la, la cuestión de la transparencia a nivel nacional, pues es lamentable que esté. Pedro. Sí, vamos a ver, eh, estamos en democracia y yo creo que, que toda convocatoria de unas entidades que, vamos... Eh, tienden a la participación de, las, de los ciudadanos, de las entidades civiles que, que trabajan por unos, por unos objetivos en la ciudad, siempre está bien. Si a eso le añadimos que esas reuniones tienen que tener luz y taquígrafos y que los medios de comunicación nos debemos de encargar de contar todo lo que se dice en esas reuniones, que yo creo que eso es algo asequible y se, y se hace, de hecho, pues me parece bien que, que, es que se reúnan y tal. Eh, la periodicidad pues efectivamente tres años es un plazo muy largo esas esas reuniones deberían de producirse eh, cada seis meses o, o de forma anual pero vamos que un año ya sería sería mucho tres por supuesto es una una eternidad y luego lo lo siguiente o sea ya hemos hablado de la forma vamos a hablar del contenido de, de esas reuniones pues está bien que el, en este caso el el, el único arquitecto municip eh, arqueólogo municipal perdón Que, que asiste a la reunión, pues de cuenta del hombre de, de todo el trabajo que está haciendo desde su reciente incorporación, que no, no hace mucho que, que está en ese puesto. Eh, pero sí que denotas una cierta pobreza de, de, en el sentido de no sé, de que de que un arqueólogo solo ahí al frente de todo ese elenco que está trabajando, desde la ladera del río para sostener el molí real, hasta las catas de, de algunos huertos algunos huertos del patrimonio eh, de la humanidad, etcétera, etcétera, pues da una sensación un poco de, de, de pobreza, de que no se dedica eh, en las partidas. Claro, también me diría el concejal de Hacienda, oye, es que son muchas, muchas cosas que atender, pero da la sensación de que no hay una... ...de determinación, de una capacidad presupuestaria... ...de que haya un equipo al frente de ese departamento de patrimonio. No lo sé. Pero... Eh, una prueba clara es el palmeral, que sigue estando sin, sin proteger... ...sin esa ley aprobada y sin ese plan especial elaborado. Se habló del palmeral porque poco, poco se avanzó dentro de la, de la mesa del patrimonio... ...pero no quería hablar del palmeral, sino de algunos aspectos que se abordaron... ...y que ayer en la entrevista con el alcalde aquí en este programa... ...pues quisimos eh, sacarlo a, a la luz. Eh, vamos, eh, si os parece, a hablar del mercado central. Eh, se abordó ese problema eh, que sigue bloqueado... ...porque ahora están redactando un concurso eh, para coger el mejor proyecto y eh, se le preguntó en la mesa de patrimonio al equipo de gobierno si iban o no a proteger el viejo mercado central. Pues yo volví a, a insistir ayer en la entrevista con el alcalde y esto fue lo que contestó. Ahora vosotros me decís si con esto se abre también otra polémica en torno al mercado central. Le pregunté concretamente si iban a proteger el viejo mercado central con, evitando así su derribo. Fue poco claro, pero esto es lo que dijo eh precisamente ese concurso de proyectos, preciso proyectos, uh -huh. eh, en el que probablemente haya elementos que tienen un valor patrimonial y que conforman o forman parte de dicho inmueble que merezcan ser protegidos. Eso lo vamos a consensuar con la Consejería. El edificio Tiene elementos que no tienen ningún valor de ningún tipo uh -huh. y tiene elementos que sí que son susceptibles de, de protección y de incardinación en cualquier otro proyecto. Bien, ¿qué pensáis vosotros, Joan Antoni? Eh, ¿Se está dirigiendo bien el equipo de gobierno en esta cuestión? Eh, ¿Hay que proteger algunos elementos del viejo mercado central? Le pregunté, evidentemente, ¿qué elementos son esos? No supo decirlo o no quiso decirlos. Dijo que eso eran cuestiones técnicas. Sí, o sea, algún ladrillo suelto <ríe> es posible. Bueno, hay un escudo, bueno, ¿no? Sí. Hay un escudo. El mercado tiene ah, un escudo, creo recordar. Lo del alcalde es que, vamos, utiliza un, un lenguaje súper rebuscado para no intentar aclarar nada concreto cuando se le pregunta por cuestiones delicadas y en las cuales él mismo pues ha entrado en contradicción, ¿no? O sea, yo soy de la opinión de que el mercado central debe de debe de quedarse en su actual emplazamiento y debe de quedarse en su actual configuración. Eso no quita que haya que modernizarlo, porque, bueno, el mercado central ha tenido actuaciones, algunas de ellas bastante lamentables, como fue, por ejemplo, acristalar todos los ventanales, ¿eh? y eso, pues eso no estaba en el proyecto original, eso fue muy posterior. Y el tema de, lo, de la cubierta, pues, horrible que tiene este tipo de cosas, ¿no? Es un edificio que tiene un cierto interés arquitectónico, hecho por un arquitecto de renombre de la ciudad, y es un elemento que, que digamos, nos identifica mucho. Y que además podría tener un uso, o sea, vamos, es que uno recuerda ahora mismo por mercados de Colón, por ejemplo, o el mercado de San Miguel en, en Madrid, mercados que, que están funcionando con la estructura antigua que han tenido siempre, ¿no? No hace falta que sea para vender otra vez. A lo mejor, yo no sé, tomates o patatas, ¿no? O sea, puede ser un punto de encuentro de, de, de, de gastronomía, de venta de ciertos productos, etcétera, ¿no? Y eso además conllevaría automáticamente el, el no permitir la otra barbaridad que se habla, ¿no? Que, que es el tema de la consolidación del monstruo urbanístico en la, en la ladera del de, río, en la avenida del país de Valencia, ¿no? O sea, ese es un tema que se debería aclarar. Lo que pasa es que el alcalde, yo creo que, él, vamos, lo que él persigue, es el derribo del edificio, salvar alguna cosita, algún, algún elemento, llevárselo a algún museo y transformar aquello en una plaza diáfana que justifique que el mercado provisional se haga definitivo, incluso aumentando su volumen sobre lo que ahora mismo hay allí. Eh, esa sería una buena actuación, eh, Pedro, permitir el derribo del viejo mercado, dejar eh, la plaza abierta a posibles buenos buenas ideas en ese concurso de proyectos que no sé cuándo saldrá. Esa es otra. Eh, no, vamos a ver, yo vamos por partes. Yo creo que el alcalde no persigue nada, ni derribar ni no der ni derribar. El el tema de la remodelación del mercado central o de su derribo o de lo que sea se vaya a hacer con él, yo creo que está más verde que los pepinos que se venden en la ladera del río, ahí en el otro mercado. Eh, luego, entonces, pues, lo que ocurre es pues, que es una patata caliente que ha llevado un proceso muy candente con una empresa que ha supuesto un desgaste para unos y otros y entonces algo hay que decir. Entonces, cuando dice la que estamos ultimando los proyectos, no, tendremos que estar ultimando la convocatoria de un concurso para ver qué proyecto. Y entonces, como yo creo que Carlos no sabe por dónde le van a salir los proyectos, que si unos van a ser de una manera otro de cuando salgan, ojo, que esto no, esto no es para pasado mañana, eh, pues yo creo que se, se venda la herida antes de, de tenerla Es decir, por si acaso, eh, al final nos gusta un proyecto que sea muy, muy eh, demoledor de, de lo que hay o por si acaso tal... Pues bueno, habla de que algunas cosas se mantendrán y otras cosas no se mantendrán. Vamos, eso es de pelogrullo. Yo que no tengo ninguna noción de arquitectura, lo podría decir igual. Yo creo que cuando se va a remodelar una obra como la de, es el mercado central, Pues ya sabemos que algunas cosas se van a mantener y otras cosas se van a devolver, pero por eso no hace falta estar ni en la política ni en la arquitectura, en, en ninguna de las dos cosas. Yo, efectivamente, eh, coincido con Juan Antonio de que lo de la ladera del río es una monstruosidad, sigue siendo una monstruosidad, lo vistan como quieran, aunque la mona se vista de seda... Eso seguirá siendo una, una monstruosidad y que efectivamente hay que tener imaginación ya no solo para ver qué conservamos y qué no conservamos en el mercado central. Habrá que tener imaginación para ver cómo eh, mantenemos un mercado con otros tiempos, otras maneras... Y otros modos. Y si los placeros les gusta el otro lado del río, bueno, pues que se busque otra alternativa. Pero, desde luego, la ladera del río es una monstruosidad. Y aquí habrá que hacer algo diferente, diferente a lo que hay. Pues yo no pierdo la confianza en que esto también pueda cambiar. Porque si se ha caracterizado en algo este equipo de gobierno en los últimos años es en su política de, de girar hacia la derecha o hacia la izquierda, según le convenga. No estoy hablando de forma eh, ideológica, sino dando bandazos. Y eso es una... Eh, lo, lo ha puesto de manifiesto este equipo de gobierno y quería preguntarlos a vosotros en cuanto, por ejemplo, el, eh, la gestión que ha hecho del Palacio de Congresos, esa inversión que prometió la Diputación Provincial, que el alcalde aquí en este estudio, en todas las entrevistas, ha dicho que se tenía que hacer en Highton, que no iban a renunciar. Ahora, ayer, en, otra vez en esa entrevista, volvió a decir que habían renunciado porque no querían eh, bloquear el proyecto e incluso también cambió un poco... Eh, o rebajó la, el nivel de exigencia que el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, ya dijo en la pasada semana en Junta de Gobierno que exigió a la Diputación Provincial que pagase una inversión en Highton para compensar la pérdida del Palacio de Congresos en, en Carrus. Le pregunté por esa, esa, esa exigencia, esa reclamación y esto fue lo que contestó. Quiero que lo escuchéis para que luego me digáis cómo o analicéis de qué forma ha cambiado este equipo de gobierno en torno al Palacio de Congresos. En aras a desbloquear la situación nosotros hemos cedido, pero a lo que no cedemos es a que se realice una gran inversión, buscaremos la fórmula para que se realice una gran inversión en Carrus que compense y sobre todo más allá de que compense que provoque el efecto que nosotros buscamos en Carrus, porque ah, se madre. llame Palacio de Congresos o se llame, como se llame lo que el equipo de gobierno busca para Carrus es una iniciativa que sea capaz de revitalizar vale. Carrus ¿Pero quién lo va a pagar? Económicamente ¿Quién va Carrus. a pagar esa inversión? Déjeme que hagamos una cosa, primero vamos a resolver lo que tiene que ver con el Palacio de Congresos. Uh -huh. Resolvamos, que es como yo me estoy planteando eh, esta esta situación, uh -huh. es decir, resolvamos primero el problema del Palacio de Congresos y abordemos a continuación la revitalización de Carlus impulsando una gran actuación. Pues este discurso, lo que le iba a decir, el discurso ayer del Alcalde era totalmente distinto al que dio eh, las declaraciones de Héctor Díaz, del portavoz del equipo de gobierno, que reclamó, exigió a la Diputación que pagase ...esa inversión, ese centro... ...además dijo centro sociocultural... ...en el barrio de Carros. ...¿cómo estáis viendo vosotros... ...este nuevo movimiento... ...en torno a este proyecto... ...que, que va a camino de convertirse... ...en proyecto fantasma... ...Joan Antonio Oltra... Bueno, yo, yo creo que el Palacio de Congreso... ...es una muestra bastante clara... ...de esa política titubeante... Eh, ...no tener nunca claro... ...lo que se quiere tener miedo, digamos, a plantarse más seriamente, denunciar actitudes. Es una política que al final el che siempre acaba perdiendo. O sea, esa, esa es la conclusión, ¿no? Y además creando unas expectativas en, en la ciudad, en el barrio de Carrus en concreto, donde en un momento dado se le promete, bueno, ya en su día se le prometió un auditorio con otro alcalde, ahora, ahora el tema del Palacio de congresos, y además se hace, bueno... Eh, hincapié en que eso va a estar ahí, se diga lo que se diga, porque el ayuntamiento lo tiene claro. Y a los cuatro días el ayuntamiento, pues baja los pantalones dice que aquí ya no, pero que va a pedir otra cosa que, que aquellos seguramente ni ni sabían nada ni creo que se lo hayan propuesto de que te, tienen que pagar un centro sociocultural, ¿no? O sea, es una es una maniobra constante de no sé, de, yo creo que de, de, de entretenimiento y de justificación de la poca capacidad de reacción que es que tenemos en esta ciudad. Y eso eso me parece muy preocupante, ¿no? A estas alturas, que, que se haya renunciado al tema de, de Carros, sin las suficientes explicaciones, que no se sepa todavía cuál es el emplazamiento alternativo que el ayuntamiento baraja, o sea, que todo un ayuntamiento de Elche, después de, de convocar una reunión del Consejo Social, se dé un plazo de seis meses de, de, de, en qué ayuntamiento estamos aquí hablando. O sea, ¿cómo que este ayuntamiento no tiene claro lo que tiene que pedir, lo que tiene que reclamar y dónde lo quiere? Si, si el ayuntamiento no es capaz de, de eso, pues, pues no sé para qué sirve ya en este caso el ayuntamiento. Yo, de todos modos cada vez estoy más convencido de que la diputación no va a hacer ninguna palabra de Congreso de Menche. O sea, el tiempo llega, ahora llega un tiempo estupendo para las promesas, porque falta poco para las elecciones, y supongo que harán algún movimiento para justificar, por una parte y por otra. Pero no creo, vamos, hasta el de Alicante ya parece que empieza a dudarse de que se vaya a llevar adelante, pues claro, al final… Eh, la diputación lo anuncia, quiere que se meta Consejería, o sea, ya está por el medio financiando y este tipo de cosas, pues eh, invitar a pagar a gente que no estaba prevista, pues no siempre cae bien. O sea, yo creo que aquí ha faltado, digamos, más firmeza por parte del, del ayuntamiento a la hora de plantarse y a la hora de defender lo que, lo que quería, si es que lo ha tenido claro un día. Pedro. No, está claro. Aquí hemos, eh, va, seguimos dando tumbos eh, <risa> en la expresión popular de la palabra. Porque en primer lugar se habló de un auditorio, luego se cambió el paso a centro de congresos, después, eh, bueno, parecía que Carrus, luego no es Carrus, se convoca una mesa de expertos por parte de la diputación, se convoca el Consejo Social por parte del ayuntamiento. O sea, vamos dando muchos tumbos y seguimos teniendo una indefinición de qué es lo que realmente necesita como gran inversión de la diputación, que es de donde la génesis, de donde parte toda este Galimatías eh, qué gran inversión sería la, la, si no no voy a aportar yo otra nueva cosa en Discordia pero para para dejar las aguas un poco más tranquilas pero sí que es cierto yo leí ayer un artículo en el diario Información no me, que me perdone el autor pero no me acuerdo de su nombre uh -huh. en el que exponía de una forma muy razonable que efectivamente el, pueden coexistir auditorios en los que se celebren congresos Yo no sé, los técnicos igual dicen luego otra cosa. Hay, eh, hay eh, artículos que eh, se han publicado eh, diciendo eh, lo contrario. Eh, lo contrario. Eh, eh, eh, bueno, esa mezcla pero, no, no a veces funciona. Pero me parece razonable en el sentido de que estamos hablando del dinero del contribuyente. Venga por la diputación, venga por la consellería, venga por la concejalía de obras menores. Si es que me da igual. O sea, mm. todo viene y parte de administrar... ...los recursos de los ciudadanos y en eso yo creo que de ser un poco más diligentes En el sentido de que dice bien ese articulista que tenemos en IFA, un sitio donde se pueden celebrar congresos... ...que podría haber sido la alternativa a Alicante y a Elche en el sentido de esta historia... ...pues tampoco está tan lejos, estamos hablando de áreas metropolitanas en que hay buenas comunicaciones... ...y cada día esperamos que mejores. Y, y entonces... Aquí tenemos un centro de congreso. Vamos a hacer allí en Alicante otro. Eh, aquí otro nuevo, porque tenemos uno pequeño, que parece que tampoco se puede ampliar, pero también tenemos. Entonces, no buscar esa, esa solución mixta entre auditorio. Y centro de congresos. A mí, a mí me dejó bastante convencido uh -huh. este señor. Luego los técnicos dirán otra cosa. Y no sé, y, y, y aplicar un poco del sentido común, porque esto estamos dando, están dando un ejemplo a, lo, a la ciudadanía que yo creo que. No es, no es, no es el ideal. No ¿Y, es el ¿Y claro. qué ejemplo está dando Chimopuch para la ciudad de Elche? Porque también esta misma semana, en su comparecencia, fue la semana pasada o esta, ya ni lo recuerdo, en su comparecencia en Les Corts, anunció ese centro de envejecimiento para el entorno, precisamente, ferial el entorno de IFA. Un proyecto que tres años antes habían prometido para, para Alicante y un proyecto del que también le preguntamos ayer al alcalde eh, si lo conocía y, claro, evidentemente no contestó. Dijo que era precioso, bonito y, y, y bien, y que era genial. Bueno, con, con otras palabras. Pero qué qué opináis vosotros de este anuncio de Chimopuch. Ah, bueno, eh, no, eh, lástima que no no haya rescatado el corte de voz del alcalde, porque lo que sí me sorprendió es que cuando le pregunté sobre ese anuncio de Chimopuch, lo primero que dijo a que no os lo podéis imaginar. Absoluta confianza tengo de este presidente de este gobierno del del botanic. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? John Antonio Oltra. Sí, bueno, o sea, la relación entre Carlos y Chimapuch, todo eso es conocida, que es muy estrecha. O sea, están, digamos, en el mismo sector del PSOE, los dos apoyaron en su día a Susana Díaz, eh, van de la cuerda uno del otro, ¿no? Pero yo creo que esto para el pueblo de Eixer no se está traduciendo en nada positivo en estos momentos. ¿no? El Chetio, la verdad, es que tiene muy poco que agradecer a Chimapuch. El alcalde se, se dedica durante todo el tiempo A ensalzar las virtudes de este hombre y a tapar sus engaños a la ciudad, ¿no? Porque podemos recordar el tema de los 43 millones de euros de los terrenos de la universidad. Muchas veces ha justificado Carlos González que están a punto de, de, de redactar el protocolo de actuación. Debe ser un protocolo kilométrico de, de escritura, porque vamos, llevan varios años redactándolo, ¿no? O sea, el tiempo va pasando y ves que esas promesas no se traducen absolutamente en nada, ¿no? y ahora con el tema del centro de envejecimiento es que se vuelve a repetir la jugada ¿no? o sea mmm, algo que se promete en Alicante que en tres años no se hace nada ahora resulta que nos lo prometen aquí además en unos terrenos que debería de saber el señor Puig que son inviables urbanísticamente durante varios años. Bueno, eh, bueno eh, le preguntamos a Antonio Rodes, al, al director de proyectos temáticos, sobre este asunto, y dijo que no, que el entorno ferial de IFA está ya urbanizado y que le queda muy poco para, para ponerlo en marcha y que este centro pues, viene a, a revitalizar esta zona. Claro, es que, claro, preguntándole a gente que depende de su futuro de Chimopuch, ¿quién va a contradecir Chimopuch? O sea, eso es, es imposible. O sea, ni los terrenos están totalmente urbanizados, ni siquiera son propiedad de la llanita como tal. O sea, que es que, y todos sabemos las tramitaciones, digamos, de la burocracia administrativa, lo largas y tediosas que son. O sea, se nos está prometiendo un centro de envejecimiento que se quedará viejo el día de mañana cuando se pueda construir. Entonces, al final, hay que optar por, por, por parcheos, como buscar que las universidades de Alicante y Delche, digamos, dejen unos despachos, para que alguna gente se pueda ubicar para allí, eso sí, lo que es la estructura de mando de, del órgano, esa ya se va a nombrar, lógicamente, porque claro, tendrá que ponerse en marcha, alguien tendrá que empezar a cobrar, es un poco como lo de la agencia protección del territorio, que ya tenemos nombrado al gerente, no se sabe ni dónde va a empezar a trabajar, ni cuándo, eh, se, se le preguntó, le insistí tres veces al alcalde dónde se iba a poner esa agencia eh, valenciana del territorio y, evidentemente, no contestó. Eh, necesitaba tiempo para decir todo lo que se había puesto en marcha, personal, sí. eh, director, etcétera, etcétera. Pero la ubicación, sí. la sede, lo importante, evidentemente, no contestó. Pedro. No <risa> Vamos a ver una cosa. Yo... Mmm... ...estamos hablando de grandes centros, de grandes... ...pero alguien ha contado, por ejemplo... ...en qué consiste un centro de envejecimiento... ...se sabe... Eh, ...los técnicos que hay, los funcionarios... ...los directores... ...qué, qué, qué, qué hace... ...porque aquí estamos hablando, porque que va a ir el centro de envejecimiento... ...a IFA, como si fuera a ser, yo que sé... ...el, el castillo de la bella durmiente de Herodinne, ¿no? ...y allí, un sitio bonito y tal... ...pero, ¿a qué se, deba, se va a dedicar... ...ese centro? Igual que lo de la agencia... ...esta de control del territorio, pero... ...y, y eso qué es en sí, eh, cómo funciona, eh, qué papeles mueve, ¿Cómo, cómo, cómo se hace. No sé, ¿qué, qué, qué? eso no, no, no nadie lo ha explicado, que yo sepa, o estaré despistado. No los respecto. anuncios... Eh, los anuncio, eh, un centro <risas> de del envejecimiento, un centro de base del terror. Parece la panacea, parece el, el maná de, de que va a llegar a Elche o Alicante, que es uy, Alicante, y ahora se va a IFA o donde sea. Tal. Y claro, ya por el camino, dicen, bueno, dice, esto va a empezar... ...se han enfadado mucho en Alicante... ...pues vamos a ver, un poquito en Alicante... ...y un poquito en Elche, que empieces por las universidades... ...que yo sí, eso sí que lo veo coherente... Uh -huh. ...pues parecen centros de investigación... ...sobre las personas, del envejecimiento... ...que podrían estar muy directamente unidos... Claro. ...a las facultades de medicina... ...o a los institutos de neurociencia... ...informática, pues cual, cual, eh, cualquier disciplina... ...sirve, para, para que, digamos, facilitarnos la vida... ...cuando seamos viejos... unas una sinergias entre la universidad... Y, uh -huh. ...y estos centros que tal que, que, que falta hace también que la universidad le haga un repaso pero bueno, eso bueno, es luego... otro tema eso bueno, lo... es otro tema <risa> no Entonces, sé si nos dará tiempo no sé para repasar que, que expliquen qué es lo que viene a IFA o qué es lo que viene a tal porque aquí se habla solo del titular, se habla del nombre sí. del centro como si fuera, y se vende como si fuera oro, es que esto va a ser extraordinario, incluso se enfadan en Alicante sin saber lo que es todavía o sea, <risa> esto es un poco un baile de locos, yo no sé, me parece un poco un juego de electoral un juego de, de imagen un juego de tal, más que Que una realidad. Bueno, pues en medio de todo esto, eh, en la entrevista eh, le pregunté si todavía el gobierno, el equipo de gobierno, está interesado en comprar el Capitolio. Ahora que sabemos que parece que las negociaciones con el CEO pues se ralentizan, se, se, se están paralizadas. Y esto es lo que contestó de nuevo el alcalde, lo mismo que otras ocasiones. Olio eh, es una infraestructura cultural o podría ser una gran infraestructura cultural. Yo he manifestado en todo momento mi apoyo mi claro, nítido, a que el CEU, a que la Universidad CEU San Pablo eh, adquiera esas instalaciones para poner eh, alguna de sus facultades para eh, optar por ese modelo de desarrollo urbano que está optando y que creo que es enormemente interesante, que haya que en este momento se esté en una situación de paréntesis o de compás de espera a que se adopte la decisión por parte del gobierno autonómico de autorizar eh, los estudios de odontología, simplemente significa un, un alto en el camino, uh -huh. no una renuncia al proyecto y por lo tanto vamos a agotar etapas. Y también le digo una cosa, eh, el ayuntamiento de la ciudad no puede resolver todos los problemas que puedan surgir con inmuebles que tienen un valor patrimonial. Ya he dicho esto en alguna ocasión y ese es un inmueble que tiene un gran valor patrimonial, un gran valor histórico y cultural mm. y lo que hay que buscarle que es, también es algo que he dicho en alguna ocasión, hay que buscarle un uso cultural que contribuya a este proceso de dinamización del centro que comenzó con la eh, transformación de la corredora y de la plaza de Baix. Por lo tanto, creo que estamos en un compás de espera, espero que se resuelva y espero que finalmente se cumpla el objetivo planteado de que el CEU pueda adquirir esas instalaciones y que sea una facultad de esta universidad de nuestra ciudad. Bien, ¿qué os parecen las declaraciones en torno a lo que quiere el alcalde, este equipo de gobierno para el Capitolio, Joan Antonio Oltra? Bueno, yo estoy de acuerdo con él en que el ayuntamiento no tiene que ser aquí la entidad que vaya adquiriendo los diferentes edificios que por diferentes razones, digamos, quedan vacíos o, o en peligro de, de derribo, ¿no? O sea, le hace el Capitolio, le hace eh, almacenes parreños, etcétera, ¿no? Eh, para eso deben de buscarse otras vías. Que, lo, que esté allí el CEU me parece una buena solución. Si es no cuaja, pues habrá que seguir esperando. Ahí quien, también tiene mucha responsabilidad la empresa propietaria del Capitolio, que debe, se, se supone que deberá de buscar algún inversor para ese edificio. ¿no? Pero yo ahí, ya digo, no está para eso. Ni creo que sea bueno concentrar, digamos, tanto edificio municipal o de otras... ...administraciones en el centro de la ciudad... ...yo creo que cuando pedimos... ...que se descentralicen cosas... ...desde Madrid, desde Valencia... ...hacia Elche o otras ciudades... ...también hay que empezar a dar ejemplo... ...desde dentro del propio municipio... ...y más en uno tan grande como Elche... ...de ir descentralizando actividades ¿no?... ...Elche es mucho más grande... ...que el centro de la ciudad... ...merece también que... ...algunas instalaciones, algunos usos, ...se puedan ubicar en diferentes barrios... ...o incluso, que el otro día chanzaba la idea de con la agencia estar en el territorio, pues igual iba, podría estar en alguna partida rural de ¿eh? Elche. Seguramente es donde más faena va a tener, porque el tema de la calificación ilegal en el campo, ¿ves? y para evitar pues tengan que entrar a todos esos tráficos, a hacer gestiones al centro de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, habrá que ir pensando también que Elche es mucho más que el centro. ¿Eh, ¿Pedro? Eh, pues sí, de, de, tiene razón Juan Antonio. Eh, y también estoy con él con que lo que ha dicho el alcalde, ¿no? De que el alcalde pues, el ayuntamiento en este caso no puede estar pendiente de, de todos los edificios emblemáticos que, que tal, porque el, el presupuesto no, no, no, no da de sí. Y ya, lo... pero ¿tenemos pocos edificios emblemáticos en esta ciudad? No, yo creo que hay los que nos corresponden. El desarrollismo de los años 60 hizo lo que hizo y Y, y algunos se llevó por delante. Tenemos los que tenemos y es lo que... Pero comparados, que que, comparados que que al Cine Capitolio creo que hay muy pocos. No, pero si yo estoy de acuerdo con que el Cine Capitolio el ayuntamiento tiene que tener una labor de tutelaje. O sea, es decir, uh -huh. de no le pase como en Alicante que cuando se quiere dar cuenta le van a poner un hotel en, un, en, un, en uno de sus edificios muy emblemáticos del centro de Alicante. ¿no? Yo creo que hay que, que tener una tutela efectiva y de ver que efectivamente puede ser un, un centro académico más que cultural si el CEU si se, que, se queda finalmente Con el, con el capitolio y, y efectivamente pues le va, va a dinamizar el centro que los centros eh, tampoco hay que descuidarlos ¿eh? porque a veces los centros también se mueren mmm, sin darte cuenta eh, la dinamización de la peatonalización a mí me parece que ha sido un acierto extraordinario lo, lo seguiré diciendo porque la pateo todos los días como aquel que dice pateo en el sentido de pasearla y me parece bien y, y, y lástima que Enfrente del Capitolio, pues seguimos teniendo lo, la antigua eh, Caja de Ahorros del Mediterráneo, la, la fundación extracultural cultural que tienen allí, que todavía no la Universidad de Elche no ha puesto todavía el, el no ha dicho esta boca en mía para también eso podríamos tener ahí unas sinergias entre las dos universidades que que estaría estaría muy bien. Y, y, y poco más. Yo lo que espero es que, es que ese, ese proyecto pues se lleve a cabo lo antes posible, entre otras cosas porque me imagino que el edificio, el edificio pues tampoco le convendrá estar cerrado mucho tiempo. Y por parte de la empresa que es propietaria, si sigue siendo de, del señor Ortega, pues está claro que el año pasado no sé cuántos millones tuvo de beneficios que tampoco le apretará el zapato para, para venderlo. Y ya que estamos hablando de patrimonio, vamos a, a mencionar el misteri, porque también ha sido noticia en este mes de, de octubre, ya lo hablamos en la anterior, Tertulia Contigo, Pedro, el misteri, se representa, vuelve otra vez a la Basílica de Santa María, el cielo ya está izado y además ha comenzado ya ese, esa inscripción para sortear las entradas para acceder de forma gratuita el 1 de noviembre, mientras que ya está a la venta las entradas del 29, 30 y 31 de octubre. Después de año y medio o dos años sin representarse el misterio, después de haber recuperado eh, este patrimonio de la humanidad en 2021 porque estamos mejorando, eh, las cifras, los datos del COVID. Eh, ¿Tendrían que haberse planteado los patronos del Misteri no cobrar eh, por entrar el 29, 30 y 31 de octubre? John Antonio Oltra. Como a mí me parece una buena noticia, ¿no? Que se puede ya volver a las representaciones extremando el cuidado, las medidas de seguridad. Tengamos en cuenta es un recinto cerrado, la Basílica, Tradicionalmente, aquello se ha puesto a tope de gente, y bueno, la cercanía es, in, es increíble, ¿no? Entonces, hay, haciéndolo bien, yo creo que, que es una buena noticia. Lo de cobrar o no cobrar, hombre, eh, este, las representaciones y la, y la actividad del patronato genera una serie de gastos. Entonces, con las subvenciones de ayuntamiento y generalidad no es suficiente. Yo creo que el que quiera asistir a un, vamos, un acto de este tipo, pues no creo que sea un problema pagar la, la, la entrada, ¿no? De alguna manera, en este caso, pues el que quiere verlo ya sabe que tiene un costo y se asume voluntariamente eso, pues no está mal, ¿no? No me parece que lo demás quedaría mucho mejor, pues sí, pero claro, luego esa diferencia al final, ¿quién la tiene que pagar? El ayuntamiento, ¿la tiene que pagar la consellería? O sea, no me parece mal que se cobre una cantidad por, por asistir a esa representación, que es la única manera un poco de de contribuir a financiar aquello. ¿no? Ya, pero como la representación gratuita del 1 de noviembre no va a ser a puerta abierta, eh, pues mucho pueblo se va a quedar sin poder entrar, porque no, evidentemente no hay entradas para todos, el aforo está limitado. Por eso os preguntaba si no hubiera sido mmm, apropiado haber eh, pues, puesto entradas libres, en, incluso en los ensayos generales, que es cuando se paga. Pues no sé, yo también coincido con Juan Antonio, que son muchos los gastos que conlleva mantener este patrimonio en pie, que las administraciones, el Ayuntamiento ha sido más generoso históricamente porque está aquí, ¿no?, que la Generalitat o que el Estado, y, y todo, todo lo que se ingrese eh, está bien ingresado. Y yo te voy a decir más, Ros, yo creo que incluso el sistema de sorteo eh, que ahora se ha producido en tiempos de pandemia yo no sé si habría que planteárselo para tiempos de no pandemia porque vamos a ver, es que también eh, primar ahí a la gente haciendo cola para que abran las puertas de la iglesia para entrar y coger sitio como hemos visto cuando la, las representaciones son gratuitas pues yo no sé hasta qué punto con un... la gente que quiera ir realmente porque no sé si es que ahí entra gente y luego se cansa y se va sino que la gente que realmente quiera asistirse Se, se inscriba en un sorteo no me, ha parecido, no me ha parecido mala idea, la veo incluso más racional que eh, esas aglomeraciones a la puerta del sí, templo de luego. Eh, horas antes de, horas antes, de que ahí se la hablar. gente aguantando y demás, y, y estamos y, hablando del y 14 y, con, y 15 de agosto y a el veces calor. con roces y fricciones de, en fin Bueno, no. pues a, aquí hemos apuntado. A, volvemos otra vez a la política, eh, sobre todo al pleno, porque el pleno ordinario, bueno, fueron 11 horas y pico de pleno, eh, impresionante. No sé, vuestra valoración, no sé si vosotros pudisteis seguir algo el pleno. Joan Antoni, ¿te, ¿te interesó seguir eh, un pleno tan maratoniano como el del lunes? No. No, no, no, no. <risa> Muchas horas. parece ah, un, un acto ya, de masoquismo. Muchas horas de una pleno su haber para encima. Bueno, pues. un, un acto de masoquismo y además, ¿para qué? O sea, para discutir sobre temas que en muchos casos el Che tiene poco que aportar ahí, ¿no? Porque claro, hay una competición para ver quién presenta más mociones. Mociones que en la mayoría de los casos, los casos no son competencia municipal. ...ni ocasionan gasto al ayuntamiento, son para quedar bien, ¿no? O sea, Pero pues, tú sabes a ciencia cierta, Juan Antonio, que eso es endémico. ¿eh? Bueno, os puedo decir la anécdota del Pleno, es que las dos preguntas de los ciudadanos... ...uno de ellos tuvo que marcharse, porque no podía esperar 11 horas a, a formular la, la pregunta... <risa> ...con lo que la participación ciudadana también... Pobre tica, no, no, no, no, pudo, no pudo brillar. Eh, eh, no, pero bueno, en el Pleno hubo una comparecencia al final a instancias del Partido Popular y quería hablar sobre la declaración, la polémica que se ha abierto eh, por el Partido Popular sobre la declaración de los bienes de los concejales que pidió evidentemente la comparecencia de Pudí por no haber pues, declarado ese embargo, esa deuda de la que se produjo como avalista, su marido, ella explicó que la deuda se produjo porque el negocio de su marido quebró, cerró y ella como lo avaló, pues se le ha quedado una deuda aún mayor. Hubo alguna que otra notificación que no pudo, bueno, dijo una en concreto que no pudo eh, recibir de Hacienda, no explicó el porqué y por eso también los populares pues, eh, la acusaban de, de ocultarse al fisco. Bien, pues el Partido Popular, nada más eh, terminar el Pleno, eh, como Purivives reconoció que había modificado su declaración de bienes, comprobó las declaraciones de bienes del resto de concejales y vio, según ellos, eh, irregularidades. Acusaron a algunos concejales socialistas de engañar porque habían pues, eh, poco más o menos que copiado y pegado sus declaraciones de bienes sin haber modificado ...pues eh, ni un solo céntimo de, lo, de sus pasivos. Bien, esta polémica vosotros, ¿qué opináis, Olpla? Bueno, la verdad que es un tema que sin ser de una gran entidad es un tema feo, ¿no? O sea, porque si la legislación obliga a que cada año se actualicen las declaraciones... ...si se han producido cambios y todos los años se producen cambios a favor o en contra... Pues eso se, no cuesta nada, eso se debe de, se debe de hacer. Hay unos impresos que tiene el secretario, que tú se los pides, o el secretario debería de haberlos enviado para que los concejales obligatoriamente los hubieran contestado, ¿eh? y ponerse al día. A mí me parece, de cara, digamos, a la ciudadanía, cuando se le exige su declaración de renta, que cumpla con los impuestos y que haga todo este tipo de cosas, que luego se entere que sus representantes municipales, resulta que una parte de ellos pues no, no cumple la normativa. Lo hace cada cuatro años y porque ya no puede, digamos, escaquearse más. Me parece un tema feo, ¿no? Como me parece también feo, pues lo, lo de esta concejala que, bueno, la situación personal, cada uno tiene la que tiene, pero si la tiene así, pues tiene la obligación de ponerla en conocimiento de, del ayuntamiento a través de esas declaraciones, ¿no?, de, de bienes en los cuales hacer costar la, su situación, ¿no? Claro. No hacerlo, ya digo, me parece feo y máxima en un ayuntamiento que lo preside eh, el presidente de la red local de entidades por la transparencia. ¿no? Eh, los socialistas eh, apuntan que, esa, eh, que bien, eh, esas irregularidades denunciadas por el Partido Popular no se, com se cometen a propósito, sino que las declaraciones de opiniones tienen o parece como que... El, el objetivo de las declaraciones de bienes es declarar lo que tienes cuando entras en política para saber cuando te marchas si te has enriquecido con lo que, claro, ¿en medio sí, qué pasa? ¿Que pueden copiar y pegar sus declaraciones? No, no, vamos a ver, en política nadie está a la fuerza, nadie se le obliga a entrar en política, y cuando se entra en política ya se sabe cuál es, ya se sabe hace ya unos años, cuáles son las normas para estar en política, para ser concejal, para ser ministro, para ser lo que sea. Y una de las normas, que, una de las condiciones que te ponen para estar en política es que cada año tú regularices tus ingresos y los declares y te desnudes eh, públicamente en, en ese aspecto económico y ya está. A mí lo de la concejala, pues, no sé, hay muchas maneras de verlo. Yo personalmente, si tuviera su situación... Pues posiblemente no estaría en política porque estaría buscándome la vida a ver cómo soluciono un problema económico de esa entidad y no tendría que estar ahí sometida al dictamen de, de los grupos de la oposición y a la opinión pública. Me parece que es un pequeño drama familiar y en el que, bueno, pues una vez que se sabe yo lo que sí que no encuentro bien es hurgar en la herida y hacerlo ella es su potestad de dimitir o de continuar en el en el puesto de concejada y bueno, pues si se somete a esa tortura pues, pues ella ella verá pero ya te digo, o sea, eh, lo de hacer todos los años, por supuesto no es para desde que entras hasta que sales sino mm. anualmente que tú declares y tal, no, no es cuestión de corte y pega, por lo tanto, pues vale Yeah. Bueno, vosotros no seguisteis el pleno, pero al menos hemos llegado ya a las 10 en punto de la mañana. Tenemos que dar paso a los telespectadores que nos siguen por Teleelch. Estamos en la tertulia de los miércoles, estamos casi terminando. Hemos analizado la mesa de patrimonio, las declaraciones que ayer realizó el alcalde en, esta misma, en este mismo estudio, en esta mesa de Teleelch Radio Marca, sobre el, algunas cuestiones patrimoniales, sobre otros proyectos polémicos como el centro de congresos, el mercado central, hemos hablado también de los anuncios de Chimopuch de la política eh, de municipal y del gobierno del Botanic, y estábamos ahora hablando del pleno ese ordinario que se celebró el pasado lunes, el último lunes del mes de, de septiembre, en el que además de la comparecencia de la concejal Puri Vives para hablar de sus deudas, a instancias del Partido Popular, también, Oltra eh, eh, y Soriano no siguieron el pleno, evidentemente, como muchos ciudadanos, porque duró 11 horas, pero ese pleno sirvió para aprobar las ordenanzas fiscales, algo muy importante. Y definitivamente los impuestos, las tarifas y los precios en 2022 no van a subir. Los contribuyentes no vamos a pagar más por eh, los precios, tarifas e impuestos. Esto al menos es un alivio, Oltra, porque ...lo que no han hecho es bajarlos... ...como el Partido Popular insistía... ...Vox, Ciudadanos... Eh, ...y el concejal no ha escrito... Eh, ...¿es un acierto que hayan congelado?... Eh, ...¿tenían que haber bajado algún que otro impuesto?... ...yo creo que... O sea, ...manteniendo los mismos... Eh, ...realmente lo que se produce es una rebaja... ...porque ¿no? no se actualiza ni con el IPC... ¿no? ...y yo creo que hay que mantener un poco la capacidad también económica del ayuntamiento, o sea, que se congelen por la situación económica, me parece una buena noticia y yo creo que pedir que, que se reduzcan, pues yo diría que incluso el PP con, donde gobierna no lo hace, porque el PP es especialista en pedir cosas cuando está en la oposición, pero luego parece que se lo olvidan cuando gobierna, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia y que el ayuntamiento tiene que seguir haciendo cosas y tiene que seguir financiando actuaciones que falta hacer una buena noticia que que, es, que aún es ¿Qué, mayor qué? ...porque ayer mismo el Consejo de Administración... ...de Aguas de Elche también decidió congelar... ...su tasa de agua, que esa también ha subido... ¿eh? Sí, claro. <risa> ...en los últimos años. También es una buena noticia y... y ...efectivamente, por lo que dice Juan Antonio... O sea, ...es decir, la inflación se está... ...portando mal últimamente, quiere decir... ...que esto de, de, de congelar el precio... ...los precios públicos, las tasas... ...los impuestos, etcétera, etcétera... ...puede tener luego sus consecuencias, luego podemos... ...tener un desfase en los años venideros... ...ahora bien, estamos en tiempos... ...de crisis, de pandemias... Estamos superando esto a ver si arranca arranca ya con los fondos europeos Europeo. y todo lo demás y cuando vengan tiempos mejores hablaremos de los impuestos. Y también hablaremos en la próxima tertulia de algunos de los proyectos que no hemos podido abordar hoy, como por ejemplo los que se han presentado para captar esos fondos europeos destinados a los ayuntamientos para la recuperación del municipio. Asuntos que también son muy importantes para el ciudadano. Muchísimas gracias Joan Antonio Oltra por participar este miércoles. Y, y gracias, Pedro. Ha sido un placer. Volvemos dentro de 15 días. Gracias. 101.4 Tele Elch Radio Marca.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 Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kivole. Ahora pack Canapé más Colchón de 1.35 x 190, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1.35 x 190, 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en wivole.com.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 Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos aquí en La Glorieta con más entrevistas. Ya saben que con la incidencia del COVID fuera de la zona de riesgo, la ciudad va recuperando pues, poco a poco esa normalidad y muchas de sus celebraciones que son numerosas y variadas pues debido a la riqueza cultural que nos aporta una historia de más de 2.000 años. Ya hemos izado el cielo del misterio en lo más alto de Santa María para presentar. ...las representaciones de los eh, días 29, 30, 31 y 1 de noviembre... ...se ha presentado el cartel anunciado a Misteri... ...las pedanías también recuperan sus fiestas patronales... ...y el Centro Aragonés pues ha retomado sus actividades... ...con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar... ...pues bien, para hablar de estas fiestas... ...las del Pilar y de la comunidad aragonesa tenemos hoy... Con nosotros al presidente del Centro Aragonés, Javier Jarque, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Javier. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, pues el pasado sábado ustedes iniciaron estas fiestas con el acto del pregón, de la lectura del pregón que tuvo lugar en el Centro de Congresos. ¿Cómo fue? ¿Y a quién, bien, han escogido, a quién han escogido ustedes para pregonar las fiestas del Pilar en un año tan especial como 2021? Pues este año hicimos, como bien dices, el, el pregón de las fiestas del Pilar el pasado sábado en el Palacio de Congresos. Y debido a circunstancias tan especiales, como comenta, que se produjeron, que se han produciendo estos últimos meses, eh, la Junta Directiva consideró que al final era más importante el volver a, a retomar la senda de las buenas costumbres y que todos volviéramos a, a recordar porque pertenecíamos a la asociación. Entonces, de alguna forma se consideró que lo más adecuado podría ser que los pregoneros o que el pregonero o la pregonera fueran los propios componentes jóvenes de, que conforman el grupo de Jota. Y así se hizo. Fue un, un, varias personas, eh, fueron cuatro mujeres y un hombre, que decidieron, son cuatro bailadoras y un componente de, no, tres bailadoras, una componente de la rondalla y otro componente de la rondalla, que decidieron pregonar el inicio de las fiestas del Pilar. Y fue, bajo mi punto de vista, el acto más emotivo que hemos tenido en muchísimo tiempo en el Centro de Agonés, debido a, por dos cuestiones, eh, tanto por las personas que daban el pregón, como por la situación general a tiempo atrás y que todavía estamos viviendo. La verdad que, como te digo, fue un acto muy emotivo, muy sentido, y que me consta, porque lo estaba viendo allí in situ, que se trasladó a... Al público que se encontraba presente acompañándonos. ¿eh? Javier, ¿qué nos puedes decir de las rondallas y de las jotas, de esta música? ¿Es la esencia de, de vuestro pueblo, de los aragoneses, esta música? <risa> bueno, yo, yo en primer lugar tengo que decir que mi pueblo es el, yo soy ilicitano. yo nacido, yo tengo ascendencia aragonesa y ascendencia ilicitana. pero efectivamente siempre he pensado y siempre he considerado que la jota aragonesa ...la música emanada de Aragón... ...es el, uno de los signos de... de identificación, un signo identitario... De, ...de la sociedad y de la comunidad autónoma... ...y que en ella además siempre... ...siempre se refleja... ...la forma de ser de los aragoneses... ...y la forma de vivir la vida y la forma de sentirla... ...porque las otras hablan de... ...de muchas cosas, de la vida... ...de la vida en general, de cualquier ámbito de la vida... ...que se desee hablar... ...pues en este caso con la música y con el canto... ...se expresa, y el baile... Pues más de lo mismo, son formas de expresión de la comunidad autónoma y de la gente allí, nobleza, altruismo, en fin, una serie de circunstancias que se, que se valoran y se ponen de relieve siempre, siempre en, los, en los cantos y en los bailes de la jota y los sones Su ejemplo, cuando me ha dicho mi pueblo es Elche, ¿es el ejemplo de esta comunidad aragonesa que tenemos asentada y arraigada en la ciudad de Elche? Siempre lo he creído, siempre lo he creído, o sea, para mí para mí es fundamental la la unión de ambas, que yo he nacido en Elche, vivo en Elche, mi familia es de Elche, mis hijos son de Elche. Sin embargo, tengo un ascendente aragonés, de mi padre y mi familia paterna toda ella de la provincia de Teruel y creo que que en la mezcla está el gusto y el poder y es un placer, además es un placer importante el poder el poder cantar jotas aragonesas en Elche. Y el poder representar a Elche cuando estamos en Aragón, porque aquí hay una cuestión de duplicidad muy importante. Nosotros, para las fiestas de Pilar, se nos ve en Elche que representamos a Aragón. Efectivamente, es así. Pero cuando vamos a Aragón eh, sí. a romper la hora en Semana Santa, cuando vamos a Aragón a actuar con el grupo de J de Centro de Aragones, lo que en Aragón ven es a un grupo de J de la ciudad de Elche. Y para nosotros, que de hecho todos los componentes del grupo de J, absolutamente todos, menos tres o cuatro personas que son de la Vega Baja, de la población de Menejuzas, todos somos de Elche, no hay ningún aragonés, somos todos de Elche. Y hay más jóvenes, el relevo generacional está más que garantizado porque... Bastante ¿Cuán... joven, sí. ¿Cuántos años lleva el centro aragonés funcionando de esta forma? 41 años. El año pasado fue el 40 aniversario, que no se pudo celebrar por todo lo que, yo, que ocurrió, y este año es el 41 aniversario. 41 años se hicimos en marzo de este año. ...usted lo ha dicho, el aniversario tan redondo... ...los 40 años no los pudieron celebrar en 2020... ...2021 han retomado las fiestas del Pilar... ...con la, la lectura del Pregón... ...ahora hablaremos qué otras actividades hay... ...pero qué hay de ese aniversario... ...lo van ustedes a celebrar... ...se va a anotar... ...va a haber más actividades... ...durante estas fiestas, esta semana... ...o dejan eh, el, la conmemoración para... ...otro mes o... ...otros días... ...pues la verdad... La verdad es que, o sea, lo que dice, como esta ha sido la primera vez que hemos tenido posibilidad de volver, a, de volver a fomentar la actividad cultural del Centro de Aragones para las Ciencias del Pilar, la Junta Directiva decidió que se quedara un poquito en lo que hacemos para el Pilar, no mezclar, no, no, no mezclar lo que es un aniversario con, con las Ciencias del Pilar, separarlas. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que se nos quedó la espinita muy, muy, muy clavada porque... ...porque cuando se entraron en marzo el, el, el aniversario estaba, estaba proyectado para, para primeros de mayo... ...la primera semana de mayo de 2020... ...entonces estaba todo pues a un 80% organizado claro... ...y se nos quedó una espinita muy, muy fea clavada... ...que es muy posible que cuando te retomemos la normalidad completa y absoluta... ...porque hasta que eso no ocurra no generaremos más actividad... ...que pueda suponer algún tipo de, de riesgo o de, de problema... Eh, sí que se nos quedó la espina, como digo, y tenemos pendiente y pensado que cuando se retome la normalidad absoluta sí que nos sentaremos por lo menos a valorar si a pesar de que no sea un número redondo como comentaba usted anteriormente del de, de 40 aniversario, 45, 50, 30, que sea un 42, sea un 43, sea un 44, la posibilidad de encajarlo y hacer un aniversario dado que el otro no se pudo realizar. Sí que es cierto que lo tenemos contemplado, sí. Bien, pues con el aniversario en pausa… Hábleme de las fiestas que, evidentemente, han brotado este año, en 2021. Eh, ha dicho que la lectura del pregón fue muy emotiva, sobre todo porque fue un acierto que la llevaran a cabo los jóvenes que forman el grupo de, de Jotas del Centro Aragonés. Eso significa que este grupo, el grupo de Jotas, es un embajador de Elche allá donde, donde va para, eh, o donde es invitado. Eh, también significa que tienen garantizado la continuidad por la juventud que hay. Y en estas fiestas, eh, además de la lectura, con el, la lectura de este pregón, ¿qué más? ¿Qué más tienen ustedes organizado? Pues, en primer lugar, le quiero agradecer la palabra que acaba de utilizar, porque me parece que es una palabra importante que decir en la ONU, la palabra de embajador. Siempre lo de, yo, también, yo también considero que esa es la palabra adecuada para... ...para apelar a, a lo que realizamos en muchas ocasiones... ...porque cada vez que salimos fuera... ...que le digo que al cabo del año... ...solían ser entre 15 y 20 actuaciones... ...fuera de, de, de Elche... ...tranquilamente... ...cada vez que se sale... ...en el estandarte que llevamos pone... Centro dragones de Elche... ...entonces la gente está viendo un grupo de J de Elche... ...y cada vez que se sale fuera de Elche... ...y para nosotros es muy importante como le decía... ...a eso unido a que los componentes... ...jóvenes, la gran mayoría del grupo de J... ...son de Elche... ...además te están garantizando continuidad, es un elemento vivo, un elemento que hierve, porque la gente joven realmente lo que genera es esa situación de inquietud y de, y de movimiento. Estamos muy contentos desde la asociación, por, precisamente por eso. Entonces, nos permite desarrollar actividades que el grupo de J la gente joven, va a acompañarlas, con lo cual ya se está garantizando un pequeño éxito en el momento que es acompañado. Precisamente por ello, se prevén de nuevo las actividades de, del día 11 y del día 12 de octubre, como se solía hacer, casi, casi, casi como se solía hacer hasta el año 2020. Entonces este año es lo que volveremos a retomar, que nos quedamos con las ganas de pasar, la ronda aragonesa, que se llevará a cabo el día, el día 11 de octubre desde, los, desde la sede del centro Aragonesa, en la calle Marqués de Asprillas, número, número 22 de aquí de Elche, y saldremos tocando y cantando por la calle con distanciamiento, con las medidas, con mascarilla en todo momento, ...aunque estemos por la calle, todo el grupo de J va a ir con mascarilla... ...y los asistentes deberían hacerlo porque sería conveniente... ...porque en muchas ocasiones si quieren oír la música se suelen acercar un poquito más... ...entonces sí que sería conveniente en todo momento tener la mascarilla puesta... ...y, y podemos ir vol volver a cantar en la calle, volver a salir a la calle a cantar... ...y compartir momentos de compañerismo, de devoción, de alegría... Eso eh, nos iba haciendo falta y gracias a Dios este año lo hemos podido recuperar. Entonces se saldrá por el centro de Agonés y iremos hasta Santa María. En Santa María estamos pendientes todavía con Don Ángel de ver cómo lo enfocamos, pero sí que probablemente al menos nos, nos permitirá, como el año pasado, entrar a hacer una pequeña ofrenda a la Virgen y cantarle dentro del templo unas, unas jotas a la Virgen del Pilar y también a la, a la Virgen de la Asunción. Como digo, es un acto muy emotivo precisamente porque ahí se hace una pequeña serenata a ambas vírgenes, representativas ambas dos, de lo que nosotros realizamos. Y después también volveríamos a, al Centro de Lagones para terminar lo que era la, la tradicional ronda, como se hacía antiguamente. Eso sería para el día 11. Y luego el día 12 de octubre, el día del Pilar, a las 10 de la mañana también está prevista una misa, una misa en Santa María, cantada y tocada por, por la rondalla y el canto del del grupo de Jota del Centro Lagonés, estamos pendientes también de confirmar si, todo, si se va a poder o no se va a poder eh, que una pareja, como también tenemos por costumbre, baile en el altar en el momento del ofertorio una Jota a la Virgen de la Piedad y la Virgen de Asunción, que también, como digo, es bastante emotivo porque está toda la Iglesia con un respeto absoluto viendo cómo se le ofrece eh, una Jota a la Virgen, porque ya como decía, aquel que, que canta reza dos veces pero el que baila lo hace tres y de alguna manera queremos volver a retomar estas costumbres si se nos permite y en ello estamos a ver la posibilidad de, de llevarlo a cabo y por último cuando cuando termine la la misa volveremos a tomar otra vez la posibilidad de, de, de acudir al gran teatro para hacer el festival de jota esto sí que de aquí también quiero agradecer ya que tengo la posibilidad a la concejalía de fiestas y a, a Mayola Galeana, la mayor eh, la no sé, se ha involucrado muchísimo con nosotros para, para poder conseguir que efectivamente pudiéramos realizar las citas del Pilar y es de agradecer como pues, se lo dije el otro día en el, en el pregón tuve ocasión de decírselo en público que hay cosas que hay que agradecer porque con esa decisión ha dado mucha alegría a muchas personas y en los momentos en los que nos encontramos es importante que la gente tenga alegría de nuevo y al grupo de Jotel Centragones en particular y a la asociación en general nos ha dado sí. mucha alegría ...que se nos permita volver a, al maravilloso gran teatro que tenemos aquí en la y ciudad. Tanto. El Festival de Jotas, eh, ¿cómo lo van a hacer ustedes este año? Porque también habrá limitaciones. ¿Traen a, a grupos invitados o solamente lo, no, lo que tienen? Noso nosotros nunca, hace ya muchos años, hace ya muchos años que es el centro de la el que, que lleva a cabo todo el Festival de Jota, dado que se cuenta con escuela y con, y con profesores de canto, de baile y de rondalla que son los que permiten el, el ensayo anual, bueno, el ensayo se hacía siempre, hasta, hasta hace poquito, eh, y que se forme la gente para poder hacer los espectáculos en condiciones. Entonces tenemos gente, profesores de rondalla, de canto, de baile, de tambor y bombo, de bajo dragón, y todos los espectáculos lo vamos a formalizar nosotros directamente en, en el gran teatro. No, sí que teníamos por costumbre, en alguna ocasión puntual, algún compañero, alguna compañera, cantador, cantadora, que solían venir a, a estar con nuestro profesor de canto que viene de Barbastro, que vive en Zaragoza, y, pero claro, las circunstancias no son las más adecuadas ni las más óptimas, y de momento vamos a estar un poco a la espera de que todo eso ocurra. Así que de momento seremos nosotros los que, los que llevemos a cabo todo el Festival de Jota en Gran Teatro y con los aforos en principio abiertos. Sí que es verdad que se nos ha pedido desde Concejalía que a la hora de sentarse en el patio de butacas se respete por lo menos el distanciamiento de una butaca sí, una butaca no y con los actuantes eh, tenemos también la suerte de que se nos ha permitido que se pueda que ser 100% de la forma en el escenario y que por lo tanto podamos actuar como teníamos previsto y como teníamos pensado con toda la facilidad que se nos da con mascarilla en todo momento eso sí. sí tanto la gente que baila la gente que canta como la gente que toca va a ser un poquito difícil va a ser un poquito complicado ...también le pido a la gente que acudadarnos... ...que tenga un poquito de... ...de entendimiento porque... ...claro, la limitación de la mascarilla... ...a la hora de desarrollar esfuerzo físico de baile... ...o a la hora de cantar... ...pues tiene su importancia... ...pero sí que a pesar de la mascarilla... ...sabe lo que le digo, que estamos tan encantados... ...y con tantas ganas... ...que nos da igual que la Basílica esté en la boca... ...así si es que nos da igual porque lo vamos a hacer igual. Pues Javier Jarque, enhorabuena, suerte... ...que puedan cerrar todas las actividades... ...que he visto que dependen de las negociaciones... ...sobre todo con la Basílica de Santa María... ...y con los sí. programadores del Gran Teatro... ...para que puedan cerrarlo con éxito... ...y poder sí. volver otra vez a mostrar... ...al pueblo de Ilche... ...pues esa música que es la esencia... ...del pueblo aragonés... ...muchísimas gracias... Sí, que, sí que dis dis ...disculpe, sí que quería que se me había pasado... ...quería ya que tengo la posibilidad... ...de hablar con usted y estar ahora en abierto... ...sí que tenía, quería poner en conocimiento... ...de la gente que nos está escuchando... ...que para la hora de entrar a otro pequeño problema ...que se me había pasado, poner en conocimiento... ...que a la hora de, de, de acudir al Gran Teatro... ...sí que sería conveniente... ...que acudieran a, al Centro de Aragonés... ...la gente que esté interesada... ...en ver el Festival de Jota... ...porque las entradas... ...las vamos a tener que repartir nosotros para tener un poquito de control de aforo... ...con lo cual estaremos en la sede del Centro Nacional de Agones en Marqués de Asprías... ...número 22, bajo, eh, el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, sábado por la tarde... ...domingo por la mañana, posiblemente domingo por la tarde y durante el lunes seguramente también... ...pero estamos todavía por definir un poquito porque como todo esto va tan rápido... ...y mmm, nos está pidiendo un poco toda esta organización con las medidas, pero por lo menos que la gente sepa que, que tendrá que acudir a retirar la invitación, que serán gratuitas como siempre, uh -huh. pero que necesitamos tener eh, saber qué personas se sientan en cada sitio, simplemente. Pues así, así queda dicho. Muchísimas gracias, gracias. Eh, Javier Jarque, presidente del Centro Aragones. Muchísimas gracias a usted. Mm.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 110 La glorieta con y Alonso Hemos llegado a las diez y media de la mañana y antes de la ronda de las noticias eh, pues vamos a disfrutar de la música de Nina Simone porque nos sentimos bien Sun in the sky, you know how I feel.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 When you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.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 con y Alonso. Pues ya estamos en la recta final del programa La Glorieta y los últimos minutos vamos a dedicarlo evidentemente a la música, pero también a nuestra ronda de noticias que comenzamos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos, eh, no tenemos actualización de los datos del COVID. Hoy es miércoles, 6 eh, de... Octubre. ¿Octubre? ¿Y qué previsiones hay? Bueno, lo que tenemos eh, por delante en las previsiones no son tanto para hoy, sino es fijar en el calendario dos fechas, una a corto plazo y otra más a la larga. A corto plazo, la primera es el sábado, 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, porque ese día, aparte de celebrar y ser festivo y entregarse las medallas de oro de la ciudad, medallas de plata... Ese día la comunidad valenciana va a entrar en una nueva fase. Chimo Puig ha dicho que ese día se acaban la mayoría de las restricciones y solo quedarán en la comunidad valenciana aquellas que rigen a nivel estatal, es decir, las mascarillas. Pero los aforos, las pistas de baile, la restauración, etcétera, etcétera, etcétera, volverá a la normalidad, a la vieja normalidad, a partir de esa eh, fecha, de ese no de octubre. De todas formas, lo tiene que decir todavía eh, Chimo Puig, aclarar exactamente mm -hmm. a qué hora y en qué condiciones o si hay algún cambio. Se hace en base a los datos que ya contamos ayer aquí en esta ronda de noticias de cómo está eh, ahora mismo la situación de COVID en Elche. Por ejemplo, sabemos que la tendencia está a la baja, la incidencia está por debajo de los 47 puntos. Es verdad que ha habido un ligero repunte en los hospitales, donde ahora mismo hay 5 personas ingresadas en planta y 2 en cuidados intensivos. Son 3 más de las que había la semana pasada en planta, al menos ingresadas. Así que eh, hay un ligero repunte en los hospitales, pero no se nota en los en el número de contagios de hecho la semana pasada entre el jueves y el domingo solo se notificaron unos 28 casos nuevos con lo cual el virus parece que está de momento controlándose esa es una fecha el 9 de octubre la otra fecha que tenemos que tener muy en cuenta y ya marcar en el calendario será el próximo 26 de octubre final de este mes porque ese día comenzará la vacunación de la tercera dosis para los mayores de 70 años y será en unas condiciones especiales, ¿por qué? Lo primero porque no va a estar abierto los vacunódromos, habrá que ver qué es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana y lo que ocurre en Elche, si el Toscar volverá a abrirse o si será en los centros de salud, porque recordemos que los grandes vacunódromos era también porque se ponían a la vez dos dosis, se estaban citando a gente para la primera y para la segunda, con lo cual uh -huh. eh, era mucha la cantidad de gente que se estaba vacunando. Ahora solamente se colocarán para los mayores de 70 y solo una dosis, la tercera, la de recuerdo. Y se va a comenzar con aquellos que eh, no hayan pasado el COVID, con aquellos que se hayan vacunado ya de dos dosis y hace más de seis meses. Es decir, hablamos de las primeras personas vacunadas. Ojo, aquí no entran aquellos que están en residencias que ya han sido vacunados. Al menos tenemos constancia de que en la residencia Elche Seniors ya han terminado de vacunar con la tercera dosis. Mañana estaremos con ellos para comprobar cómo ha ido esa vacunación de la tercera dosis, pero en cualquier caso, el resto de la población mayor de 70 años se vacunará a partir del 26. Pues sí, era una noticia importante porque esa tercera vacuna de refuerzo contra la COVID llega a Elche, suponemos que a los centros de salud y para las personas mayores de 70 años, A partir del 26 de octubre. 26 de octubre, exactamente. Es la fecha que se ha colocado para... Para la vacunación, para esa tercera dosis de refuerzo que ya está, pues, eh, tiene, cuenta con el visto bueno de la comunidad científica. Ahora veremos si esa tercera dosis llega al resto de la población o no. Depende de eh, todos los eh, estudios organismos científicos, científicos que hay por encima, exactamente. Que de puedan, lo, que lo puedan que... arrojar más luz sobre este coronavirus que poco a poco vamos conociendo y mucho su comportamiento, sus efectos y su daño. que hace? Rápidamente, antes de pasar a las previsiones del día, un apunte sobre impuestos. Lo contábamos ayer en el Telení. Tienen que saber que el impuesto del agua, es decir, el recibo del agua, se va a congelar. En el próximo 2022, es decir, ya habíamos hablado que se congelaban impuestos, como por ejemplo el recibo de la contribución, pues ahora también el del agua va a quedarse congelado, no va a subir en el 2022. Además se amplía ese fondo social de delts para las familias que no pueden pagar el recibo del agua. Eh, el año pasado, para que nos hagamos una idea, unas 4.500 familias acogieron a esa bonificación para pagar el recibo del agua. Pues Vuelven además hoy la programación de los cines Odeón, por uh -huh. fin después de la pandemia, vuelve la cultura a los cines odeón, que ha estado cerrado hasta ahora. Eh, es verdad que eh, se, ha, se ha tenido, igual que ocurrió hace exactamente un año, cuando se abrió, eh, se ha tenido que reajustar los horarios. Uh -huh. eh, en su momento era por el tema de los de las restricciones horarias, del toque de queda que teníamos hace un año. Eh, ahora es también por el tema de los aforos. Habrá solamente dos pases en lugar de los tres que había en época de prepandemia. Pero poco a poco empiezan a organizarse más cosas, como por ejemplo el concurso de tapes a Elch, organizado por Cambia. la gestora. Uh -huh. Saben que estaba un concurso que estaba en su día organizado por la Asociación de Comerciantes. Luego pasó a eh, manos también de otros comerciantes, en este caso de los del centro. Y en este caso lo recupera la Federación Gestora de Festejos Populares. Será a partir del día 24. ...las tapas a dos euros en algunos locales... ...que pueden ver en nuestra página web teleelch.es. Y ahora... ...vamos uh -huh. con las previsiones sí, del vamos día... Allá, venga, ...porque vamos en este momento se está inaugurando... ...una nueva tienda en Elche... Eh, ...normalmente esto no lo solemos contar... Uh -huh. ...pero en este caso tiene un componente... ...solidario, distinto... Eh, ...que llama la atención... ...porque es la primera tienda de moda RE... Uh -huh. es, un proyecto, <risas> ...es un proyecto... de Caritas de Elche... ...una iniciativa de economía social... ...sostenible obviamente... Para dar empleo a las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Está, eh, sé que te gusta siempre que diga localismos, <risa> lo que pasa es que decir Plaza de los Colgados a lo mejor no es. Bueno, lo más adecuado. Eh, en, en mi bueno. época, la Plaza de los Colgados, en la de Mariano Antón, no se decía la Plaza de los Colgados. Creo que esa es en tu época, ¿no? Al menos en la mía sí se decía eh, la plaza de los colgados, sí. Hablamos de la... la que está en Neres de sí. Santa Yusia, enfrente sí. del convento, pero no. Donde están los puffs, donde está elevado, donde estaba la antigua estación de bus, esa zona no, sino la otra, donde uh -huh. eh, la plaza de Mayomando, como decimos, donde está la, la fuente, donde había una alcoraya, como bien nos lo recuerda el Ten Recordes. Sí. <risa> en esos programas de camiones de agua. Bueno, pues se va a abrir esta cadena de moda de, de Caritas, que lo que hace es un moda reutilizable, uh -huh. ...y que apuesta, pues eso, por un espacio de consumo sostenible... ...y reutilizando eh, ropa que se dona a Cáritas... ...y que encima eh, da empleo, como decimos, a personas... ...en extrema vulnerabilidad... ...un proyecto pionero en la provincia, en la diócesis... ...y uh -huh. lo tenemos aquí en chat. Pues habrá que visitar esa tienda... ...para contribuir en ese proyecto sostenible. No. no es, para que quede claro, porque hay gente que nos lo ha preguntado... ...no es el mercadillo de Cáritas... No, no es algo ...no benéfica. es el mercadillo del Domun... No, ...aunque coincide porque es verdad que el primer domingo de octubre es el es el domo no es este eh, en este caso el el domo no es eh, el mercadillo de caritas uh -huh. o del, o el de manos unidas es una tienda que va a estar ya abierta a partir de ahora mm, de forma eh, continua. Sí, pero refleja el espíritu del comercio justo, eh, productos que también ayudan a salir adelante familias que están fabricándolos en eh, aldeas o pueblos donde carecen absolutamente de todo, pero que gracias a ese comercio justo, a esta comercialización de sus productos, pues eh, pueden recibir ingresos con los que seguir adelante con sus vidas y sus familias. Bien, Salda, eh, tenemos más, ¿no? En la teatulia hablabais de esas palabras de ayer del alcalde para revitalizar el barrio de Carrús uh -huh. y no va allí el palacio congresual, que algo deberá de ir, eh, se hablaba también en centro social. En cualquier caso, el ayuntamiento está apostando por ese barrio de Carrús y prueba de ello es que en este momento eh, se están finalizando las obras del pabellón polideportivo de ese barrio, del uh -huh. polideportivo de Carrús, y ahora está allí el concejal de deportes junto con el alcalde de Elche, visitando esas obras que están a punto de finalizar. Además, la concejal de Educación va a presentar hoy los premios de Fotografía Familiar de la Cátedra Pedro Ibarra y el concejal de Medio Rural va a acompañar en, IFA, en, en, perdón, en IFEMA, en Madrid, a los agricultores de Elche que están en la Feria Fruit Attraction. Aunque hoy eh, quizá el punto informativo está a las 12 en la lectura del manifiesto de ASFEME, uh -huh. Eh, en, en este día concreto, en este 6 de, de octubre uh -huh. como decimos, ese manifiesto de la asociación de familiares eh, pues de tendremos que preguntar que tendremos que preguntar qué van a reivindicar y por qué este manifiesto eh, pues, exactamente lo contaremos muchísimas gracias. supongo que será por el Día Mundial de, de Salud Dental que se que A lo mejor este año cae en fin de semana y por eso lo celebran el 6 de octubre, pero eso es algo que preguntaremos a los días Femen. Exactamente, lo, lo contaremos a partir de la 1 aquí en 101.4 y esta noche a las 9 y media en Telenet. Pues muchísimas gracias, Salva. Contigo hemos iniciado esta ronda de noticias. Eh, ya saben ustedes que tienen más información en nuestra web teleelch.es, minuto a minuto, y que a la una vuelven de nuevo los servicios informativos. Ahora les dejamos con más noticias, pero en esta ocasión con la Crónica Deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche supera con nota el inicio exigente de la competición. Una competición en primera división que regresará el fin de semana del 17 de octubre tras el parón de selecciones. Se cumplirán entonces dos meses del arranque liguero, un periodo de tiempo en el que ya se puede empezar a hacer balance para sacar las primeras conclusiones sobre la temporada que está llevando a cabo el Elche. Y lo más importante es que el equipo de Escriba ha conseguido nueve puntos a pesar de la dureza del calendario, ya que se ha enfrentado a seis ...de los 10 clubes más potentes económicamente... ...en los primeros 8 partidos... ...y además que todos ellos están... ...hola, buenos días... ...el Elche supera con nota el inicio... ...pues parece que tenemos problemas con la crónica deportiva... ...vamos a pasar ahora a la predicción meteorológica... ...vamos a ver si podemos recuperar... ...esa crónica de Paco Gómez... ...pero antes, el tiempo...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 Muy buen día. Ayer con el viento flojo de Poniente subían las temperaturas máximas que en buena parte del territorio alcanzaban los 29-30 grados. Hoy con la entrada de viento de componente este, viento de Levante, van a bajar de nuevo a valores más otoñales. Durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados. hemos tenido algo de viento flojo de noroeste que nos ha dejado temperaturas nocturnas no tan bajas como en noches anteriores. Aquí en la ciudad, en las en la estación meteorológica de se hemos alcanzado una mínima en torno a los 20 grados. En el sur del se hemos rozado los 15 grados o 19 grados en Torrellano o en Santa Pola. Para hoy vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Por la mañana ambiente soleado con predominio en cielos despejados. Apenas veremos intervalos de nubosidad. Viento flojo de nordeste. Por la tarde el protagonista el viento flojo de componente este. Racha de entorno a los 25-30 km por hora. Veremos nubes de tipo bajo y de tipo alto. Las temperaturas van a bajar. Máximas que aquí en la ciudad rondarán los 25 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 26-27 grados. Mañana jueves más de lo mismo, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, temperaturas sin cambios significativos y es que a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Alcanzaremos valores máximos en torno a los 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 grados y a partir del viernes y de cara al fin de semana mayor aporte de nubosidad sobre. ...sobre todo de tipo bajo... ...se podría escapar como mucho alguna gota... ...viento flojo de componente marítima... ...y temperaturas otoñales... ...que van a rondar los 23-24 grados. 101.4 tele -Elch, Radio Marca...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 Pues hemos podido recuperar esa crónica deportiva y lo hacemos en directo, porque Paco Media está aquí en el estudio. Paco, has tenido tiempo de pasarte por el estudio antes de irte al estadio. ¿Hoy qué tenemos? Bueno, en realidad hoy tenemos, eh, Rol, buenos días, entrenamiento del, del equipo en Algorfa, en, Algorfa, en el, el uh -huh. complejo Golf Resort, porque recordemos que Tanto el Martínez Valero está siendo resembrado para lucir el mejor aspecto en el próximo partido de liga aquí en casa, el, 27 de, el 24 de, de este mes contra el español. Y el eh, Diez y Borra, que está siendo también el cuartel general de los entrenamientos del Elche esta temporada, también fue resembrado hace dos semanas y todavía está un poco tierno. Por lo tanto, se va a respetar hasta la semana que viene que ya vuelvan al, al Diez y Borra. Y bueno, en una semana tranquila, eh, uh -huh. preparando ya el próximo partido de liga, que no será este fin de semana, puesto que hay. Eh, parón por las elecciones, concretamente la selección española juega hoy a las 9 menos cuarto la semifinal de la Copa de Naciones frente a la actual campeona de la Eurocopa frente a Italia. El fin de semana también habrá partidos y por ello en primera división no hay fútbol. Un Elche, bueno, pues que con su importante victoria frente al Celta el pasado domingo supera con nota el inicio exigente de la competición, hay que recordar. Eh, que la dureza del calendario, el Elche la ha pasado, la verdad es que con, con buena nota, ya que se ha enfrentado a seis de los diez clubes más ricos de, de Primera División, pues como el Sevilla Atlético de Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Atlético y Celta, que están entre los diez con más presupuesto. Y además de los 9.7 los ha sacado contra los rivales que tenía que sacarlos, contra rivales directos como el Getafe, como el Celta o un punto contra el Levante. Además hay margen de mejora y la sensación que da es que el equipo va a ir a más. Jugadores como Javi Pastore, que son eh, seguramente el, el fichaje de más relumbrón de la temporada apenas ha aportado todavía. Algunos jugadores que la temporada pasada formaban la columna vertebral eh, ahora ven los partidos desde el banquillo, es decir que... Hay fondo de armario, escriba hasta contento, y la afición también. Por eso, bueno, pues este parón viene bien para. recomponer un poquito. para analizar. lo que se ha hecho mal hasta el momento. que se han hecho bastantes cosas mal. como por ejemplo aquellos cuatro errores que le han costado al Elche muchos puntos. No. o al menos hasta cinco lo que hubiera significado tener ahora más puntos y estar mejor situado. Pero bueno, el Elche pasa esta semana lejos del descenso a cinco puntos, con la mirada puesta ya en el Rayo Vallecano, que será el próximo partido de la semana que viene, a las dos de la tarde en Vallecas, con las dudas en defensa, porque tiene tocados a Gonzalo Verdú, a Diego González, es baja segura eh, Pedro Vigas, estamos hablando de tres centrales, y el otro, el cuarto, está con la selección, Enzo Rocco, esperemos que llegue sano, igual que Mojica, que también está con la selección de Colombia. O sea que, sobre todo la semana que viene, habrá que estar muy pendiente de la evolución de los lesionados, y de los internacionales que lleguen en condiciones para disputar ese partido Pues muchísimas gracias Paco, ya sabemos que de los errores de este nuevo equipo está aprendiendo Debe, debe seguir <ríe> aprendiendo, gracias Ros gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, Calle Almansa 36, del Polígono Carrús, Elche.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 37091513